Son muchos factores, yo los podría resumir en cuatro. Las tormentas, por un lado, la vulnerabilidad intrínseca, que es que estamos viviendo una llanura, que tenemos boca pendiente y que no es tan fácil desaguar el agua. Los organismos competentes, eh, llámese provincia de Buenos Aires, municip municipios, la misma eh, gobierno nacional, que, que, digamos, que no ponen en escala el problema, que no asignan los recursos tanto humanos como económicos para resolver estos problemas a largo plazo. Y también la gente, digamos, la, las personas que por ahí no toman conciencia de que estos temas son temas que no se pueden soslayar, uh -huh. que no puedo ocupar cualquier lugar, no me puedo ir a vivir a cualquier lugar. El tema del desagüe tiene que ser algo esté planteado antes, claro. ¿cierto?